Bueno, pues seguimos aquí en Ilola Irratia en la 107.5 FM y también en ilolairratia.org porque a Durango igual no llega y a muchos sitios, pero con internet digamos a todo el mundo. Y bueno, vamos a, a terminar la última entrevistita que vamos a celebrar que vamos muy bien de tiempo, así que... Tranquis, ¿vale? <risa> Tranquis, pero no, de redacción me dicen que tampoco tan tranqui. Así que bueno, eh, vale. Estamos aquí con Nerea de Catacrac. Opa, Nerea. Yaiso. Yaiso. Eh, bueno, eh, para empezar, básicamente Catacrack. ¿Qué es Catacrack? Cuéntanos, para los que no te conocemos, nos conocemos, ¿qué es? Catacrack, so, es muchas cosas. Vale. Es una pregunta difícil de responder. Compleja, bueno. Es primero es un local grande. Uh -huh. o sea, mhm. Físicamente, la... físicamente es un local. Físicamente es un local que está en la calle Mayor de uh -huh. Iruña, en el uh -huh. número 5456. ¿Qué dos conforme... números? Eso es que es grande. Eso es que números? es ambicioso, sí. Vale. <risa> entras por la puerta y entras a una cantina, a un restaurante-cafetería uh -huh. que tiene, entre otras cosas, la frixen eh, ah, de la que habéis hablado ahora mismo. Pero bueno, que tiene sobre todo productos de cercanía, eh, de productores y productoras bueno locales que trabajan en ecológico y que nos lo traen uh -huh. directamente. Sigues las escaleras, porque al final de la cantina hay unas escaleras y llegas a una especie de nave grande que tiene dos plantas, que es una librería una librería que tiene, yo que sé, como 30.000 títulos, ¿sí? con, eh, con secciones que, bueno, aunque es una librería generalista, le solemos decir, es decir, que tiene libros que, que tienen también otras librerías de Iruña, tiene la vocación de tener un fondo que está más dirigido, digamos, a, a trabajar el pensamiento crítico, el pensamiento político, la discusión, uh -huh. la filosofía, si quieres. Entonces aquí, pues en Catacrac, en puedes encontrar secciones que tienen más que ver con con cuestiones políticas que con habituales de uh -huh. libros. ¿no? que hay en, en, en otras librerías tenemos, por ejemplo, feminismo, ecología, eh, anarquismo, marxismo, trabajo, uh -huh. vigilar y castigar, de organización y desobediencia, además de tener también narrativa latinoamericana, narrativa española, narrativa anglosajona, claro. una mesa de novedades... 30.000 títulos te da hueco para... Da pa para mucho, da pa sí, mucho sí. aunque nos, nos quedamos cortas, pero sí, ¿eh? bueno... Tiene un buen fondo de literatura infantil, cuidamos uh -huh. mucho también el, el, a quienes están por llegar, ¿no? Y quienes están aquí, la gente pequeña. El eh, Una, yo creo que una sección bastante respetable de filosofía, de filosofía contemporánea y ciencia. Ciencia, también teatro, en fin, queremos un poco darle a todo, ¿eh? En uh -huh. realidad. Guau, wow, interesante, o sea, variadito. Invitamos a la gente a ir, ¿no? Encima está en crecimiento, ¿no? Para la biblioteca de, de llenarse, ¿no? O... Nunca para de llenarse y nunca para también de traer cosas nuevas y algunas salen también. Pero vamos, bueno. que, que es un espacio dinámico que, que intenta estar al tanto de lo que se va produciendo y de los textos uh -huh. que nos sirven un poco para para pensar también y para discutir, ¿no? Para uh -huh. pensar en torno sí, a lo claro. que pasa y como... Darle un poquito al coco, ¿no? Y no, no dejarlo quieto. Y uh -huh. como, sí, construir un mañana un poco más decente y... y... Incarle el diente a cambiar este capitalismo tan sí, desaforado. ¿no? Por lo menos, ah, pues, pasito a pasito, cositas se hacen, ¿no? Vale, y hoy, eh, bueno, os trae, eh, no estáis en vuestro local... No he te terminado de aquí. contar, que, ah, ah, le vale, quedo más sigue. ahí en Cataclaya. Sí, sí, vale, perdón. <risa> vale, hemos pasado de la cantina a la biblioteca, yo pensaba que sí, vale. vale. ¿Sigues? Sigue, sigue, hay sigue. unas escaleras. No, ha un tour por <risa> Hay una Cataclac. sala de, de actos bastante grande... Que, que es donde habitualmente hacemos presentaciones de libros, discusiones, mesas redondas, también asambleas grandes, o sea, es un sitio que da para eh, para hacer ese tipo de cosas, que está bien. Eh, hacemos también los cursos del Centro de Estudios de Catacrac. El Centro de Estudios de Catacrac es una de las líneas de, de trabajo político, digamos, como más disciplinada, por así uh -huh. decirlo, eh, que empezó a funcionar justo hace un año y que va ofreciendo cursos eh, trimestrales sobre diferentes temáticas. Ahora hay uno, un grupo de investigación militante, por ejemplo, eh, pero este año hubo un curso de marxismo para principiantes, eh, mm. eh, eh, de otro de crisis, eh, eh, transgresiva... Bueno, quiero decir que, que vamos, va, vamos haciendo cursos sobre que suelen durar entre 5 y 8 sesiones, más o menos... Y, y que son grupos de trabajo pequeños, o sea que no muy multitudinarios, hubo uno también sobre educación, que es así el más exitoso, que bueno, pretenden digamos problematizar los temas sobre los que tratan, hacerlos de manera horizontal, vamos que la formación y, y las ponencias se van dando por gente un poco de todo tipo, ¿no? con que se trabaja esos contenidos, y que tiene vocación también de producir eh, intelectualmente o producir investigación militante en este caso con el que está en marcha, etc. etc. Ese, además del de centro de estudios hay una editorial en Catacrac también, que ya va a, te, va a tener siete años, que parece mentira. Joder. La editorial tenemos, se llama Catacrac también. Se llama Catacrac, que este año, en breve ya va a sacar su libro número 100. ¡Guau! Wow. Muy bien. Cuidado, eh. Nac. Cuidado. Joder. Y, y y eso bueno que va publicando periódicamente y ya está pero que además de ese espacio que te he dicho porque claro hemos empezado por, por el lugar físico que uh -huh. también es una asamblea una asamblea política que es la un poco la que la que piensa políticamente el proyecto y la que toma todas las decisiones y, y es también legalmente su forma legal es una cooperativa de iniciativa social y uh -huh. Uh -huh. su forma y que podéis hacer digamos negocio sea, lo de claro. la cantina por ejemplo es ¿no? o sea, la, uh -huh. la, la forma legal de del... oficialidad digamos ¿no? Eso, es una cooperativa sin ánimo de lucra sí. uh -huh. vale pues muy interesante el sitio la verdad que por todo lo que cuentas apetece por lo menos entrar y verlo porque tiene que estar muy guapo Hay que venir a verlo, claro, sí, ¿no? sí. a cuando... discutirlo, a criticarlo y a todo, a todo ¿eh? claro, ¿no? Hay que venir a sí, todo, sí, sí. no vale solo venir a, o sea, interesa a decir feedback, que ¿no? es bonito e interesa eso. No, no claro, claro. Hay, hay que... que venir a discutir sobre Siempre todo. Siempre algo a mejorar, ¿no? Y si se hace constructivamente, eh, bienvenido sea, ¿no? Joder, pues qué guay, sí que ha sido un tour bastante completo, casi me he visualizado en el sitio. La verdad que no he ido, no he la suerte. Pues mira, si no ha sido, cosa que es prácticamente obligatoria... Sí, ¿no? La verdad que, eh, que sí. Os podéis meter en la página web catacrack.net... Uh -huh. Y arriba, justo a la derecha, tenéis un tour virtual que nos ah, hizo, eh, cuando montamos la página nueva, pues eh, un compañero lo hizo así... Y es bastante flipante. Sí, pues fue un día con varias cámaras y, y de ahí ah, montó un tour virtual que llama o sea, llama no. mucho la atención. o sea que Mira. Si no habéis ido para hablar con un poco más de propiedad, con hacer el tour virtual, vale. tenéis ya podía una parte importante. O sea, Podría haberlo hecho antes de sí, esta entrevista también. para tenerla más preparada. ¿no, en quizás? la fase de Pero documentación. No sabía. lo sabía. Me daré esa vueltita virtual, la verdad. <risa> eh, bueno, y ahora sí, podemos hablar de dónde estamos ahora, ¿no? ¿Qué es sí. lo que...? ¿Hoy qué es lo que traéis aquí a la, a la Soca? ¿Las novedades de la Soca? Sí. Vale. Eh, este año tenemos una novedad que nos uh -huh. llena de orgullo y satisfacción. Y es que... <ríe> estas fechas... <ríe> eh, sí. Hemos, detrás eh, de tras la alianza que tenemos con, eh, con Charrasca de Basauri, y bueno, hemos hemos estamos intentando colaborar con la biblioteca que tienen, eh, y el, este año los libros de Catacrac... Los trae la gente compañera de Charrasca. Uh -huh. y, y por lo tanto tenemos aquí todo el fondo, creo que hay más fondos. También está el de Traficantes de Sueños, que está muy bien. Completa yo creo que la oferta de manera muy eh, muy sofisticada, uh -huh. por así decirlo. Y traemos las novedades que hemos sacado este año son... Este año podéis encontrar aquí por nuestra cuenta un libro de Judith Chamberlain, que, que digamos que es, es un libro que se escribe en 1986... Eh, que lo acabamos de traducir al castellano, que hemos hecho la edición uh -huh. con gente compañera del, eh, del movimiento del Orgullo Loco y que digamos que es el texto fundacional de ese movimiento. Es donde por primera vez eh, ella lo que relata, ella tuvo un aborto con 21 años, eh, empecé un proceso de cicatrización muy bestia y en el libro lo que narra es su experiencia y digamos que la eh, enunciación de que la cicatrización es bueno pues la absoluta derrota ¿no? de... De, de las personas y que la politización de, de esas situaciones eh, digamos que, que es el camino a la autonomía de las personas que tienen diversidad eh, psiquiátrica, ¿no? si queremos llamarlo uh -huh. entonces bueno, tenemos ese libro tenemos el libro de qué hace la policía y cómo vivir sin ella, de Paul Rocher eh, que es, bueno, es un libro sobre todo de coyuntura sobre la policía uno de estos libros que ahora entran en el marco de la despolicialización por así decirlo Y que tenéis, si os apetece, también un, una entrevista en la linterna de Diógenes con los ah, prologuistas del de, de de libro. Tenemos también Los 30 Ingloriosos, eh, de rancier de Jacques Ransier. Que es un libro bastante, bueno, mmm, diverso, digamos, dentro de los textos que produce, porque recoge... Eh, textos de, de diversa índole, por así decirlo, ¿no? Desde sus programas de radio hacia hasta artículos de prensa y charlas y lo que pones un poco en cuestión, digamos, que toda la subjetividad de la izquierda y el progrerío, si quieres, ¿no? Uh -huh. Os recomiendo que lo leáis porque además es un texto de Rancière que se puede digerir con, con bastante facilidad. Uh -huh. eh, tenemos también El cirujano y el pastor, un libro que habla sobre una red de fuga se sobre el, del nazismo que se montó en la selva de Lirat y a los dos lados de la Muga en las durante la Segunda Guerra Mundial, solamente de, sobre todo de gente belga con colaboración francesa y en la que estuvo implicada buena parte del Pirineo, de los valles del Pirineo Navarro y que ha sido un gran yo diría que ha sido un gran descubrimiento y está siendo un revulsivo en Navarra porque bueno, porque saca a la luz digamos que pues una organización clandestina que pues de la que prácticamente no teníamos conocimiento, ¿no? Ha tenido que ser Megonstrum, que es una estadounidense que vive en Canadá, la que ha escrito el libro, pero bueno, que también lo tenemos aquí, y, y por último tenemos Calle y Olvida, un libro que habla sobre, es una, un trabajo antropológico que tiene dos partes, que habla sobre eh, el, conflicto vas, el conflicto vasco y las violencias invisibilizadas durante él, he eh, realizado de la boca des, de mujeres o sea, uh -huh. es, es todo, todo, eh, entonces tiene una, una primera parte de, sobre el relato que entremezca de manera muy sofisticada voces distintas en planos diferentes y luego una propuesta antropológica feminista sobre la escucha vulnerable que es digamos lo que la autora nos nos ofrece uh -huh. y que yo creo que merece la pena leer uh -huh. bueno pues cositas muy fresquitas y novedosas que traéis no y bueno como eh, Traéis aquí a la SOCA autogestionada, ¿no? ¿Por qué es la SOCA autogestionada? Ya, ya no por qué, sino... Que ¿Cuánta importancia tiene una SOCA autogestionada o la autogestión en sí, no si te quieres meter ahí en ese terreno? Bueno, la autogestión yo creo que es la, el pilar fundamental de cualquier eh, organización política, del tamaño que quieras, uh -huh. eh, si quiere mantener su autonomía, ¿no? Eh, Catacrac, es, Catacrac, además de estar aquí, también está en la otra SOCA, Nosotras siempre hemos estado vinculadas a, a esta SOCA, antes con otro proyecto que se llamaba Eguski Videoac, en el que también estábamos aquí presentes, y después cuando montamos la editorial de Catacrac, también eh, participando en este espacio, porque pensamos que la, la, la participación y la protección de los espacios autogestionados eh, con, con organizaciones, distribuidoras, alternativas o editoriales pequeñas, es fundamental para garantizar uh -huh. la autonomía política, la autonomía de pensamiento y de discusión, ¿no? Entonces, para nosotras, eh, siempre que ha existido este espacio, hemos participado aquí, uh -huh. de diferentes a veces con más gente, a veces con menos gente, este año a través de, de Charrasca, pero bueno, entendiendo que era una, es una alianza virtuosa, que no es que estemos menos aquí, uh -huh. y bueno, es que sin autogestión... Una es alianza virtuosa. Autonomía. Sido, me gusta ese concepto, alianza virtuosa. Vale, muy interesante, además, ¿no?, estar en ambos espacios porque también para impulsar el propio espacio autogestionado hay que aparecer, ¿no?, estar en, en el mundo, digamos, ¿no?, también normalizarlo y que la gente no tenga miedo, quizás, porque, ¿no? Sí, eh, intentamos estar también en la soca oficial con voz propia. Mm -hmm. Es Eso muy es. complicado porque porque realmente es una, una macroestructura muy bestia, muy grande. Mm -hmm. Pero bueno, eh, también estamos ahí desde que montamos la editorial, sí. Ahí que estar donde se pueda, ¿no? Vale, y de esta eh como has dicho, perdona, Unión Virtuosa, ¿no? Alianza, eh, alianza, alianza virtuosa. virtuosa, es que me ha encantado. Y me encantó y me encanta eh, Charrasca y Katacrack, eh no sé si lo habéis bautizado ya, pero la Alianza podía ser Charrasca Katacrack, sería una... <risa> va como un no, solo. Vamos, cogemos la propuesta Eso, para el futuro. Ojalá un día lo voy escrito así en algún lado, porque habéis hecho algo. Entonces, bueno, eh, como estáis en Alianza, eh, estáis los dos colectivos, ¿no? Tenemos aquí también a Pablo de Charrasca. Opa. Opa. Eh, ¿tú, nos, tú nos vienes a contar, queríamos comentarte un poquito, ella lo ha dicho de pasada, hay una biblioteca en, en Charrasca, la vez crece más y tal, cuéntanos un poquito. Vale, pues dentro del proyecto del Gasteche de Charrasca hay un espacio que es la biblioteca. La biblioteca uh -huh. surge un, en un punto porque bueno, había ya una biblioteca en su momento, pero se decide dar como un cambio de orientación entendiendo como que dentro de los procesos políticos la formación es uno de los elementos indispensables para tener una posición política propia, que es lo que uh -huh. decían erea antes, ¿no? De poder asegurar autoautonomía en unos términos políticos que también permite como mantener la autogestión del proyecto más allá de poder ser muchas veces como infantilizado, captado, uh -huh. eh ...vaciado de su contenido político. De ahí pues un poco el proyecto político como que nació de la biblioteca... ...que pretendía ir un poco más allá de ser un depósito de libros... ...para tener una dimensión política. Al final es un proyecto que en los últimos años... ...ha tenido una evolución desde el mismo espacio a las primeras elaboraciones de materiales que empezaron, pues como empieza todo el proyecto de este tipo, yo creo, recuperando pues como la tradición de los fanzines, ¿no?, para ofrecer uh -huh. un material político barato y tal, pero que bueno, que con el tiempo ha ido creciendo, ha ido cogiendo otras dimensiones, bastantes, o sea, varios compañeros de la biblioteca hemos pasado por catacrack, lo que supone un proceso de aprendizaje, de entender qué es el sector del mundo crítico del libro, sus complejidades... Y nosotros el espacio que ocupamos ahí es el de las bibliotecas autogestionadas Pero bueno, ahora nos hemos animado un poco para dar el crecimiento Empezar a entrar en, en la distribución alternativa Entendiendo uh -huh. pues que el libro es un pilar fundamental para trabajar esta formación Las charlas, los grupos de lectura, los cursos de formación Bueno, uh -huh. un poco por ahí uh -huh. O sea que está está tope la biblioteca de, de Charrasca Charrasca que está en Basauri, no lo hemos dicho, no el rasteche de Basauri Y bueno, y con esta unión, con esta peña, pues parece que encima, joder, estáis bien arropados, gente que lleva muchos años, que sabe, sabéis hacer las cosas, en Gata Crack, por lo visto, ¿no? Si o sea, estáis ahí, o algunas, pero bueno, estáis en el proceso, ¿no?, de aprendizaje y eso. Y nada, lo que hacéis es muy importante, así que es que ricasco. Eh, no sé si tú quieres añadir algo más de lo que habéis traído hoy aquí, eh, algún material que, aunque no sea novedad, por algo recordar que tenéis algo, no sé... Si que venga la gente que lo vea, ya está. También Eso, es esa, ¿no? Es que o sea que, que la ir... gente la vea, claro. se pueda hablar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ver es. un poco que se busca en particular. Uh -huh. Vale, pues nada, es que ricasco a los dos Soy. por haber participado. Es que ricasco a la peña. Y veníos para aquí, para... Ya no me acuerdo el nombre de la calle, pero bueno, pues se estamos... Searcalea ¿no? se eh, 11. Searcalea <risa> 11. Es en la calle en la que podéis venir, pues, hasta el domingo, de 11 a 8 de la tarde, más o menos. Pues echáis un ojo a todas las cositas que nos ha contado Nerea. Y toda esta gente que ha pasado por aquí Y nada, es que ricasco Seguimos en el aire Y va a pasar un buen fuente Y todo eso Nos vemos yo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 Se tuito muda bestebica que lu en la sacu sem bici chaté metrocopa coipate a mi caro siempre que está aquí o en cartel la chuba tenauriani charoteo micro wins estilo copis sac micro wins mi loco arresmanac a patar panamegatariz en Egemonia bihurturik edan gusle joetan dena gadezdi Gure bizitzak itzanezek Benduta nazka, metropolian jau Benduta nazka, monopolian jau Benduta nazka, nekropolian jau Benduta nazka, jau Y'all, hey tauca guasti di castidi kissate co bisic bicicoba sertanari cada cho amua ke quitan di tus de la raña no isco a malurari calde oraña ei eh. mundo pogera de gusanyar kel tasudar en doaña i conresi a topa e ria di asnesoca la serviu tu conropa i cusle axa loca a purse nadita Está metano la ler se tiene anjar de Aitú, esta ciudad en Villabuquetá. Está sonar en Villabuquetá. Está sonar en Villabuquetá. Está sonar en Villabuquetá. Está sonar Polyland jau Betutanaska Monopolyland